Mi nombre es Bolívar Domínguez Maquíbar. Empecé a trabajar en la radio en 1963, en Radio Universidad. Y、eh, quiero platicarles como anécdota que es la única estación de donde me han corrido. ¿Por qué? Porque、eh, pues、era yo muy joven, tenía yo escasos 20 años,、eh, y me tocaba el concierto de medianoche. Y pues me dormía. Recargaba. Toda mi humanidad en el sillón que teníamos ahí en la cabina y subí a los pies al escritorio. Llegó un día el, el director de la emisora, Max Au. <ríe> ¿Quién es este locutor que se vaya por holgazán? ¿no? Eh, es decir, era pues parte de una situación de un chamaco que está trabajando ahí. Luego después me fui a trabajar a. XRMK hoy es Radio Voz, creo que todavía existe Radio Voz, sí, ¿verdad?、Bueno, Estuve es una temporada y de ahí me fui a Sinfonola, Radio Sinfonola en el núcleo Radio 1000. Estuve unos meses, u n o s m e s e s me fui a trabajar e Estados Unidos un año, 1965. Entré al servicio exterior mexicano en aquella época, me tocó San Francisco. Y me lo pasé muy bien en Estados Unidos, muy, muy, muy importante la salida de un muchacho de su país ¿verdad? y conocer otro mundo. ¿verdad? Fue muy agradable y ahí conocí la canción de Tony, que interpreta a Tony, Bennett, Tony Bennett muy bien. ¿no? Dejé mi corazón en San Francisco. I left my...、oh. High on a hill, it calls to me to be where little cable comes. どんかえ A México entré a XCABC, hoy es una estación、eh, piloto de un grupo de estaciones del señor Vázquez Raña, que está aquí en la calle Reforma. Empecé a trabajar en Radio ABC, que estaba、eh, en un pueblito rumbo a Texcoco. Ahí trabajé un año y de ahí Luis Enrique Martínez, del que hablaba hace un momento t o ñ o Cabrera, fue alumno de mi mamá y me llamó para que fuera yo a trabajar. A XCV, a hacer una prueba. Y entonces fui a hacer una prueba al XCV. Era el director artístico Félix Ruano Méndez. Quizás、uh, no estará mi querido Félix. Y ahí tenía como compañeros a José Víctor Rodríguez, a Lalo Linares, a, quien, a Luis Enrique Martínez, desde luego,、eh, al Conde Calderón, a Jorge Quelo, en fin. Algunos compañeros más que ya no me acuerdo en este momento. Y entonces me hicieron la prueba, un mes había que asistir al, a la estación, a la prueba, ¿verdad? Para ver si de veras、eh, eras tan bueno como decías. Y bueno, me pasé un mes, un compañero operador me hizo la broma, muy, muy negra, por cierto. Ya el día 29 o 30 que cumple yo el mes, me dijo el condenado de h i c i m o a mí. Cuate, te quiero mucho, Mario Moreno. Oí que no te quedas, híjole. Me hizo pasar unas horas así de desencanto. Pero al ratito me habló el señor Ruan. y Usted se queda, le, le tocan tres horas en la XCB, en la XCB de cinco a ocho de la mañana, y las otras de u n a a t r en s e lo que era la DF. Hoy no sé cuál es la DF, lo que está al lado de Radio Mil, seguirá siendo la. No, es en Radio Fórmula. Radio Fórmula. Entre la d Entonces me quedé ahí en la. En, en, en grupo oro se llamaba con. Buenas noches, mi amor. ¿Eh? Me despido de ti. Que en el sueño tú pienses. Que estoy. Serenata XEB, la B grande de México, desde la capital para todo el país. Amigos de provincia, amigos del de norte de nuestra patria, de los Estados Unidos, ya saben que、eh, recibimos sus cartas para que ustedes nos digan a quién dedicamos esa poesía que tanto les gusta y que ustedes mismos nos escriben y nos mandan. Nuestra dirección era la dirección de entonces, doctor Río de la l o z a número 212, México, Distrito Federal. Esta carta nos llega del de municipio de Tonalá, allá en el estado de Chiapas, n o s la envía Margarita n o v e l o con un cariñoso saludo y una dedicación muy especial para su novio Joaquín. Joaquín, con el cariño de siempre, espero que algún día. Regreses a esta bella tierra c h a p a n e c a que tanto te extraña. Te mando un beso y te recuerdo con mucho cariño. Para ti, esta canción de Guti Cárdenas y Ricardo López Méndez aquí en c e r n a t a XCB. La voz de Rubén Cepeda Novelo y nunca. Total, que me fui de. Estuve unos meses en Capital y me fui a. A Radio 1000, ahí en Radio 1000 entré a 500, una temporadita en Radio 1000 AM y luego me pasaron a, a lo que era La Pantera, a Radio 590, y ahí estuve de 69 hasta 1981, más o menos. Después、eh, vi un programa de Bates, Pijamas y Pantuflas, este, me fui, estuve tres años ahí con Bates, Pijamas y Pantuflas. Se pelearon con las comadres, se dijeron sus verdades, e l p e l í c u l se dio rojo, discutimos. ¿verdad? No, digo, son cosas que ocurren con la gente que tienes、eh, contacto directo y tratos, en fin. Patas, pijamas y p a l t u c l a s a タス、s ィ i l マス、パ a ス、Y las. As, p a n マ u f タス、s ィ a t a ス、パ i ス、l a m ャ s ス、p タス、t ィ f l マス、パ a ス、n o t i マス、パ s ス、e ィ MOMENTO Con u s o s e l a s d a m o s y e n t r o l o s h i c o s del tiempo, no más lo cotorreamos. Patas, pijamas y pantuflas, patas, pijamas y pantuflas. De 1979 a 81,、eh, queríamos hacer algo、eh, diferente. Sergio Rod, en paz descanse, y yo,、eh, pero estaba muy、eh, encuadrada la, la, la, la radio, solamente música,、eh, comentarios de locutor, saludos, complacencia, bla, bla, bla. y los comerciales. ¿verdad? Entonces presentamos、eh, el proyecto.、Eh, en aquella época era el gerente de Carlos Flores, a quien recuerdo con mucho cariño. ¿verdad? Y nos dijo, no, no, no, p c ó m o va a ser? ¿Cómo va a ser? p、pues、u r o bla, bla, bla. Porque había ese concepto, ¿no? De que más música menos bla, bla, bla. ¿no? Y total, que、eh, se lo presentamos también al licenciado Salas, también en Paz Descanse. este Dijo, a ver, le dijo a Seo Flores, a ver que entre. ¿No? Y bueno, entramos, Sergio y yo a m al programa.、Eh, ¿Cuál era la estructura? Ninguna. Ninguna. Llegábamos con pues,、eh, los datos del periódico a lo que nos encontramos. Era muy espontáneo, ¿me entiendes? Era muy espontáneo, era lo que se nos ocurría decir. l e Y pasaba el señor Flores y、eh, le está dando en la torre de la estación. Pero pues, em empezó a tener auge porque no había otro tipo de programa. Fue prácticamente pionero de, de la radio del bla, bla, bla. Pero fue pionero en el sentido de que no hacíamos, no. no No dábamos noticias, ¿me entiendes? Si n o tratamos á b de que fueran noticias positivas, o si eran noticias, nos burlábamos un poco de ellas. ¿verdad? O sea, una forma de decir las cosas en, en, en tono de, de vacilón, de chunga, de, de, de cotorreo, y eso le gustaba a la gente. ¿verdad? Y así fue. Total, estuvimos mucho tiempo ahí, tres años en, en, en Radio 590.、Eh, luego nos、eh, vino la oportunidad de irnos a. Al grupo Oro, a Radio Fórmula, nos llamó Víctor Manuel Barrios Mata. Le di j e que sí, que sí,、si、nos ayudamos, pero que nos vendieran tiempo. O sea, nos combinó nosotros porque bloqueamos, conseguimos una gente que nos, nos vendiera el tiempo y ganamos una lana. Entonces, este,、eh, estuvo con nosotros como productor Mauricio Loera, que era productor de Camacho y Asociados, e l productor de Brandi Presidente, este,、eh, consiguió a una gente que nos. Comercializar a la estación, etcétera, y nos fue bastante, nos, nos fue bastante bien. e s t u v i m o s en 81 hasta 84, que fue cuando se pelearon las comadres, se dijeron sus verdades, y yo me fui a Radio Centro en 1985. En 85 fue el temblor, yo me regresé a Radio 1000, y me dijeron: Ya ves, bueno, son las circunstancias de la vida. Sí, fue, fue muy impactante, ¿no? Porque... De Pronto, yo ya estaba en Radio 1000, se había terminado el programa, viene el temblor y me avisan que se había muerto Rod, pero no solamente Rod, se murió el Conde Calderón, se murió este、eh, bien, cantidad de compañeros de, de Radio f ó r m u l ya no me acuerdo. Y nuestros productores quedaron golpeados:、eh, Alfonso Chan y Max Benítez, etcétera. ¿no? Bueno, este mensaje queremos mandarlo muy especialmente a todas las mujeres que son tan lindas y que nos han escuchado tanto y que siempre nos han recomendado tanto. Oye, Señoras, se... señoritas, niñas, lo que sea, que sean mujeres, un saludote de veras muy cordial de batas, pijamas y p a n t a s Y yo también para los señores, que tú seas muy mujeriego es otro problema, pero no, también no, no, a los no, no, señores. No, no, no,、eh. no es que yo sea mujeriego, lo que pasa es que me encantan las mujeres, que a ti te gusten los señores. No, no, no a mí no me gustan、ah, los señores.、Ah, bueno, les entonces... tengo respeto a los señores y también los toman en cuenta. Y yo también les tengo respeto. Bueno, y a propósito, a las... ¿por qué no les hacemos unos puerquitos que siempre nos lo solicitan mucho, Sergio? Me parece... Perfecto, vengan puerquitos especialmente para todo el auditorio. Pero tú de b a t e es mi llamada. De a s e s el mejor puerquito. ¿eh? Venga d dos, tres. Me dediqué、eh, adicionalmente a grabar comerciales. Fui la voz de、eh, Brandy Presidente, ¿no? de Electra, en fin, y de algunos comerciales por ahí. También fui muchos años este, la voz que presentaba. A Don Raúl Velasco siempre en domingo. De pequeños detalles está hecho el mundo personal de la pareja. Todos eran caballos de alta escuela. Todos eran jinetes. Pero uno, uno era él. Y una, la diferente y única era ella. d Está t a l l e e s hecho presidente valorar las uvas, darles añejamiento a la alta escuela con el conocimiento de d o m e c para medir el tiempo y en el final feliz de este arte vinatero que requiere paciencia. La calidad, d o m e c y la pareja, presidente Soba, Soba y presidente. Y ya después de 85, m e e s t u v o una buena temporada en, en Radio 1000 y en 91 con Enrique del Callejo. Retomando lo que l e dije hace un ratito, volví a, a Radio Éxitos. ¿verdad? Me llamó、eh, Adolfo Fernández, que ahora es el director artístico de, es el gerente de、eh, Radio Universal, entonces el gerente de, de Radio Éxitos, y,、eh, y me hicieron director artístico de, de Éxitos. Y luego, ya en 94, regresé a Radio 1000 cuando se fundó la estación Morena. Morena. Estuve una temporada ahí, luego me pasaron a Radio 1000 AM y hasta el 2006. <ríe> bueno, pues、eh, es una breve sinopsis de mi actividad radiofónica. Ojalá que les haya interesado un poquito.